Continuamos en la venganza será terrible esta noche desde el paseo a la plaza en la sala Pablo Picasso Y les recordamos que el viernes estamos en el Metropolitan, ¿eh? a poquitas cuadras de aquí Nuestro teléfono 45354000 y el correo electrónico dolina.infobae.com Bien, vamos a nuestra habitual sección dedicada a salvar el matrimonio Ajá. Nos llaman muchas personas que dice ay... A mi matrimonio no lo salva ni etcétera etc. Es interesante, vamos a ver si da resultado esto, ¿eh? Pecados que terminan con cualquier pareja. Por ejemplo, eh, no cerrar la puerta del baño. Opa, no cerrar la puerta ¿De veras te gusta mirar como tu príncipe azul usa el hilo dental o... Que susto ah, sí. Yo pensé que era peor sí, Yo también Para sacarse los restos de la carne de la cena sí, Lo de menos momento. O peor, que él te ve haciéndolo a vos ¿Qué cosa? Eh, lo del hilo de ah. eh, no, claro, no, la carne sí, Esto sí. No, que cerrar la puerta al baño Que la puerta al baño En todo momento Usted la cierra siempre Especialmente en casa ajena <risa> En casa ajena yo lo primero que hago es, la, es cerrar la puerta del baño incluso yo no estoy seguro atención lo que le voy a decir de que la puerta tenga una buena traba una buena cerradura etcétera sí. yo pongo un amigo en la puerta sí. en, un una, amigo en, la en puerta? una época se acuerda que usted iba y del lavadero se llevaba el, una escoba o algo por el estilo para trabarla también para, también sí si sí, sí. una escoba un palo largo sí, uh -huh. para trabar no se te pone el, eh, Eh, un cepillo, poner un, un secador hace tope en la bañera y después en, en, la en la puerta pues nadie puede abrir pero yo prefiero, y sí. usted lo sabe porque sí. usted porque yo entrar. lo acompaño prácticamente eh, a todos lados yo lo dejo a veces a Coco en la puerta sí. y le digo Coco, nadie entra acá no pero eso lo obliga a ir eh, siempre acompañado y con Coco sí. y a mí que no Coco, me invitan a ningún lado imagínense. también puede ser otra persona no es que sea la única persona de confianza pero se pueden contar con los dedos de con los dedos sí. ¿sí? en contar las personas a las que yo les tengo confianza. ¿y en qué radica tanto temor a que se abra la puerta del baño en ¿sí? que se baña ¿eh? cuando invita a cumpleaños en que, baño, que se entre se una persona y abuse de uno o lo sorprenda uno en una situación que uno no desea ser sorprendido eh, y un día me sucedió eh, estaba en casa de una persona del mundo del espectáculo sí. ¿no? Una, no, no, digamos no digamos quién era pero eh, ya no está con nosotros aquí no mismo. Y por algo que no está <risa> Y entonces, este bueno, yo tenía ganas de ir al baño Disculpe sí. que se lo diga así Pero yo soy una persona que acostumbra a designar a los objetos por su significado sí. uh -huh. No, por su significado, no Por no. su significante Exactamente Muy bien, le digo entonces al, al dueño de casa Mire, yo no sé cómo lo va a tomar usted, ¿cierto? Primero lo llamé aparte ¿no? Lo llamé a parte estamos en problema hay mucha yo sé que hay mucha gente le digo Juan Alberto Era en, la Badía, ah. no en la casa de Badía ahora me acordé la cosa pasa Badía. que 100 invitados y un solo baño claro eh, y estaba una cola vía vale. ah bueno. eh, pero no importa en determinado momento dije, mire, voy a ir a no, lo no no yo sé no no voy no no mira tenés algún inconveniente pero en serio te digo es una buena idea me voy a la estación de ferrocarril no, no y se usaba no, no, no pero bueno esas cosas no pero tanto alarde fui al baño enseguida le dije a Coco me chifló le dije a Coco voy a al baño cierto vos parate en Apuera si alguna persona quiere entrar aunque sea la fuerza no le dejas entrar veo que hay gente que va al baño y si te no, que tengo que ir igual no, no Hay un amigo mío, le decís, Juan, digo, ¿no? Sí. Hay un amigo mío. Sí. Y si insiste, le, le pegás una peña. Sí. Uh. Pasábamos de la primera excusa a la trompada claro. directamente. Eh, sí. Muy bien, voy al baño, efectivamente. Eh... Eh, primero le empecé a afanar unos jabones que tenía sí. este muchacho. Pero no estaba tan apurado usted en ir al baño. Sí, pero bueno, ya que estaba. estaba apurado para afanarse los jabones. Estaba apurado para afanarse No dije que estaba apurado por su actitud, digo no, no, no, es una actitud cautelosa incluso, sí. ¿no? eh, lo pensé mucho antes de ir, ¿eh? no creas que yo voy a cualquier baño no, le cuesta no, mucho desde yo, que eh, en una ocasión se me cayó una claraboya casi sí. me dehuello no a la casa también de otra persona del mundo del espectáculo sí, pero no lo, digas. no lo digo, no lo digo eh, un baño, le aseguro que digo, esto tiene mucha guita, sí. pero <risa> una porroquería eh, claro, el baño no, no hace ninguna inversión no Y era la tarde y por estaban eso. los tipos de, de teléfono, sí. eh, de la empresa de teléfono, estaban arriba y pisó uh. uno, pisó una claraboya, se me cayó encima. Sí. Se me cayó encima. Eh... Sí, quedó desmayado. Barton. ¿Y se entonces? encima. No, no, yo estaba ahí sentado, imagínese, o, eh, no, me estaba mirando, me estaba sacando un barrito. Sí. Y en eso, estaba mirando al espejo y en eso, por el espejo veo, que eso es lo que viene. más me sorprendió. Veo en el espejo algo increíble, o sea, un señor que aparece desde arriba en el espejo. Claro, como no lo creí, claro, no me agaché. Y me golpeó, me golpeó el hombre, golpeó y dice, "Discúlpeme, si soy de teléfono." Y dice, qué me importa? Por eso pesas menos, le dije yo agonizando. Y no tenía ningún amigo cuidando la claraboya. No tenía, no, sea... no pensé no. en eso desde ahora. Si yo hubiese estado parado ahí en vez de la puerta que que le salga. Claro. Claro, porque no la puerta te cae pero no tan violento como un tipo de, de arriba, ¿no? Y más que un empleo de teléfono con, con todas las herramientas inherentes al caso. O sea, pero la verdad que tiene mucha mala suerte cuando... Sí, baño, sí, no. Realmente... Pero lo de Badía, ¿qué pasó? ¿Usted se afanó los jabones y...? No, no, lo ¿Qué tiempo contar, promedio a, está usted ahí ¿Cómo? en el baño? ¿Está mucho tiempo en el baño lo ocupa mucho este tiempo? No, tiempo, no, tiempo baño. ¿Está apurado? No, no, no, ¿Está apurado? ¿No lo dejé No lo dejé sentado. No, no. Hay un amigo y la segunda es piña. Muy bien. Eh, estaba ahí y en eso esto parece que afuera el señor se distrajo es que me fue, fue a buscar sándwiches la verdad fue ¿Sí? esa. había unos sándwichitos ricos y vienen los sandwich. calentitos y rajé y se fue no me lo perdono nunca eh, no nunca se lo voy a perdonar no pero ¿qué le pasó? entró no. una señora el confiado en mí dejó la puerta abierta ¿qué la puerta abierta? ¿quién va a entrar? si sí está como este Y se abre la puerta, entra una, una anciana sí. Y me dio, me dio, pegó un grito la sí. Sí. Sí. Y se desmayó Dijo, un hombre, un hombre Sí, un hombre afanando jabón que, que, que, sí, que pretende de mí sí, Que me va a bañar, porque sí, lo vio sí, los jabones de claro. Dijo, ¿qué piensa bañarme? y Se asustó Se asustó la vieja y se desmayó, pero al instante Me dio, oh, ¡pum! cayó redondo Y yo agarré la tirepa dentro a la vieja Sí, de la pata de las patas, la tiré bien para adelante, cerré la puerta y salí, me fui me hice aquí, no hay que irá me dio la otra la puerta para que no pudiera entrar, pero bueno y al rato siento gritos no, lo peor era que era la abuela de Badía y la, estaban ah, festejando ah, cumpleaños esto pasó 12 menos 5, o sea a sí, los 5 claro, ay, ah, abuela, abuela, la abuela, abuela venía a soplar pero la soplar vela la <risa> este, dónde está la abuela eh, eh, Uy, la abuela, dónde está que tiene que soprar la vela por ahí. Ay, qué sé yo. Sí. Horror, horror, qué sé? del baño. Dice la abuela que está en el baño. ¿Y usted Malada, adentro? Se no. no, ya había país... salido, la Conf... metió adentro y usted salió. Confundido sí, entre los, los dos. Se, se fue, se, se fue, se, se escurrió, se sí, sí, <risas> sí, sí, no se ponga nervioso, así que está apurado. <risas> yo me escapé me cabullé en la fiesta. Decía, o ¿dónde estará esta pobre mujer? Sí, él también que los cumpla ah, claro, era, era, <risa> que y por ataque la contra y la hicieron la hicieron revivir, le dieron una copa de chisotti sí. y la vieja dice no, un hombre, dice un hombre que me quiso atacar, sí. dice me propuso darme un baño primero sí. tenía un jabón en la su, mano supuse que y, sí, un hombre, dice una, una bestia humana sí. dijo. y dice pero qué, está acá lo, lo, lo, quién es Dice, sí, ¿lo reconocerías? Uh, sí. Eh, Badía le dijo, ¿cómo contrasta el baño, abuela? Sí. Eh, dice, ¿Lo reconocerías? Y, y dice, sí, sí, sí. Y dice, está acá y yo... <risa> <él ponía risa> Se fue para la cocina en ese momento. Eh, dice, ¿por qué no nos ponemos todos en fila, abuela? Eh? Eh, así vos señalás que fue. Claro. Eh, sí. ¿Qué le parece, muchacho? Era parecido a Ringo, a John, a claro. Paul. Entonces, este... Yo me puse ahí y pasó de largo la vieja sí. Me miró y no me reconoció mm. mira Mirá si será la vieja se me llevó una impresión tal Que eh, no me reconoció Y cuando pasó de largo ya empezó a ser una vieja sí. eh, Ahí se degeneró, habría que matarlo ¿eh? no, no. Una o sea, vez que no. ya había superado el manchamento ¿no? sí, claro. y, y en eso Se para delante el señor Y dice, este fue un uh, Delante de Cocosilio Yo estaba comiendo fosforito eh, claro. en la cocina cuando pasó yo esto. yo sabía que este no había sido. Claro. Y el único que lo podía salvar era yo. Sí, señor. ¿Y lo salvó? No. Por <risa> No, en cana me llevó a ¿Cuánto fue que estuvo? Dos años. Dos años, eh? sí. <risa> Dos años preso. <risa> esto pasó en Pinamar, así que... Pero discúlpeme, de... eh, Coco, usted dijo que él nunca se lo perdonó. ¿Usted no le tendría que perdonar a él ¡Oh, el acto? El, de de, el disgusto que se lo lleve sí. se lo, llevó. Aparte, me lo llevo aparte me, me visitó dos veces fue el sí, único que me visitó dos fui, veces seguido. me llevó jabones si, sí, si sí. <risa> incluso yo intercedí ante la abuela de Badía para ver si lo perdonaba si sí. le digo perdónelo, mejor al verla a usted sintió un impuso, vio a su muchacho y no tiene muchas alegrías en la vida si sí. que es verdad eh, y la vieja lo perdonó porque si no eran 10 años si sí. Y fuimos un día y eh, sí. se, le digo, venimos a sacarte Sí, con la vieja Con la vieja, la vieja sí. eh, Le digo, ¿por qué no la abraza? No, dice la vieja no. Así que desde entonces ¿Y usted nunca confesó eso frente a Abadía? Hoy es la abuelita. primera lo Hoy, lo estoy público. confesando ahora sí. Él se afandó Pero Abadía no se lo dijo no. Se, en se momento, está enterando en este momento Se está enterando en este momento porque le escucha este programa sí. Juan Alberto Uy, ya viste Bueno, che Viste que yo no fui, Juan Alberto Claro, tenía razón sí, sí. Así que eh, ese es el cuidado que tengo cuando entro en un baño ¿Por qué le decía esto? Ah, porque acá aconsejan eh, que el, eh, en el matrimonio no hay que abrir dejar la puerta del baño abierta Pero debe ser por esa razón Sí, para que no entren ninguna vieja país. y viden cada dos años ¿no? Yo tuve eh, que... Hay que tratar de evitar eso acontecer mm efectivamente eh, tuve también eh, baño a la calle como a la calle? sí, un baño que daba a la calle, la ventana ahí sí hay que cerrar no solo la puerta, Silly eh, sí. sino también la ventana, Barton pero tiene eh, tenía cortina, me imagino tenía eh... cortina, Barton pero una cortina que podía correrse, Silly sí. ¿sí? entonces la gente especialmente en esa esquina que era casi una esquina y había una parada de colectivos, Barton Mire usted, o sea que a usted lo veían la gente que estaba en la parada Efectivamente, sí Aparte del ciento, se olvidó de dar vuelta aparte la parada... Efectivamente, va ahí, ahí se acomodó Aparte de la parada del 126 que viene una beca a dos horas Claro, ¿sí? entonces vos... uh, junta oh. mucha gente Y como no tenía nada que hacer, iban ni... y Cogoteaban a ver si veían alguno del baño Sobre todo porque a él le gusta cantar en el baño Claro, ah. yo estaba le corro con mi manchao la Al alazán de cirilo y se juntaba gente sí. que me encanta este hombre sí, lo felicito sí, felicito estaba... no conoce si sí, le pedían sí. y no pero a veces imagínese te estaba variándose o algo en una situación delicada una despilación pongamos por caso ¿no? que es delicada la depilación es siempre delicada sí. tanto para el hombre como para la dama sí ¿Eh? ¿Usted se, se depila en el no, baño? No, yo no, pero digo como situación casi general. extrema ¿no? sí. eh, Usted está arrancándose ese trozo de cera De su cuerpo humano Y ve en la ventana Alguien que está mirando claro. así con... Una familia Después. tipo esperando un bondi Claro, mirando. con el pibe incluso claro Es Bien. más, él empezó a tener mucho cuidado Con las cosas que hacía en el baño Casi el baño dejó de cumplir su función No, claro ¿Directamente claro, yo iba? iba? Yo podía hacer que le cantaran, recitaba poemas, sí. eh, pero nada más, bañarme no, nunca. No, no. O vestido, o sea, vestido. a bañar vestido. Me bañaba vestido, empecé a bañarme vestido, sí. es una costumbre que tengo todavía, bueno, bueno el traje, ¿no es sí. cierto? Sí. No, yo, yo no, claro, de una manera de, de enmascarar Pero también podría haber enmascarado la ventana No sé, no poniendo un pequeño comercio no A la calle Después Se lo dicho antes Mira, Me hubiera dicho antes, me hubiera ahorrado oh, muchos. muchos trajes que sí. achicaron por esa razón sí. Y mucho dolor de cabeza Y mucho dolor de cabeza Que es lo sí. que pasa uno cuando se le achican los trajes <risa> Eh... Y un quiosco, vio que mucha gente abre las ventanas de las casas a un quiosquito. no, el quiosco lo tenía yo en la habitación. Ah, sí, del era. otro lado, de, en la cocina. Sí, contigo con el baño, tenía la habitación con un quiosco. Y, y yo kiosco, yo atendía ahí toda la noche, abierto las 24h, las 24 horas del año. ¿Usted eh, solo? Sí, yo solo. Yo dormía incluso ahí, tenía sí. las golosinas eh, abajo las cobijas, ¿sabe por sí. qué, no? Porque a veces veían que yo dormía y, manoteaba. y me manoteaban. Me manosteaban, oh. qué sé yo, eh, los caramelos, sí. la bananita dolca. Pero la bananita dolca entre las cobijas. Sí, mm. en verano. Y en verano. sí A veces me levantaba, porque veo como es uno que a veces levanta la pata y la pone sobre su ocasional acompañante, sí. sobre una almohada. En este caso yo sobre eh, la caja de bananitas dolca sí. o de dos corazones y se empezaba a derretir. Oh. Claro. Y, y por eso quedaba... me levantaba y dice, me quedaban pegada sí, la, banalita banalita la entre la, la rodilla sí. y cuando se queda dormido arriba de los alfajores, oh. lo ah, sí, quedaban los alfajores sí. grandes ancho, como un plato. Oh. yo lo vendía igual, eh. Sí, sí. Me una epa. Un es más no sí, nah. y ancho sí, es, que es eh, Jorge, este, Vienen no su... así dice. Ese es un Jorge. Y además, digo, usted atendía las 24 horas en algún momento se tiene que ir al baño, se tendrá que bañar. Ahí claro, me llamaba a mí, ahí, para eh, que yo le cuide eh, la puerta. Golpea al lado, le decía, me un cartel. Y me golpeaba, yo estaba en el baño y atendía, sí. Y dice, vanitas Dolca tiene, sí. ¡No! Claro, porque, bueno, tenía por lo menos esa ventaja de que podía atender no, por un, lado y por, por un lado y por el otro. Atendía por esa sarwán, sí. como algunos dicen, ¿no? Uh -huh. Eh... Y bueno, al final, no no rindió a ese no. o negocio, justamente por el desperdicio, la golosina, aparte yo me levantaba, tenía todos pegados los caramelos, eh, Ay, pues... mi novia me dejó por esa causa, sí. mi novio me dejó porque incluso, bueno, nosotros teníamos, imagínense, hacíamos el amor... Es la misma cama donde yo escondía los alfajores, los turrones... Que los se... los, los chicles esos que tienen el juguito relleno adentro. Sí, todo eso. Bueno. Además por ahí le, le golpean que precisaban algo, 24 claro, horas. Claro, golpeaban usted, y fue? yo atendía. Ah, dice, ¿por qué atendés? ¿Estás conmigo? Me dice, están primero los clientes que ellos. Me dicen. Claro. Y le digo, efectivamente, sí. le digo, porque esto es un kiosco. Esto entonces lo decía mientras... Atendía. Incluso atendía al tipo en calzoncillo. Sí. sí. ¿no? Eh, y a veces eh, la bronca, porque si tenía que vender algo, valía la pena, pero a veces era para le cambio. ¿no? Claro. claro. ¿Tiene cambio? ¿En eh, qué sentido me lo dice? Claro. No? Eh, digo, que estoy, si tuviera Ahora, cambio, no estaría con esta. Qué importante, digo, las ventanas de su casa, ¿no? Porque le ha dado una utilidad. No sé si tiene más ventanas, pero la sí, ventana tiene... toda la tiene, casa, toda, toda, toda, toda la calle. Le ha dado una utilidad. Toda, toda la calle. Toda, la, toda Ah, la sí, sí, la cocina a la calle. Sí. Ah, también la cocina. También, da claro. toda la calle porque es una casa. Es larga, pero de ancho será 2 m. Sí, ancho, claro. Ancha, claro. ancha sí. eh, son 10 m. Pero usted la no vive. Uno. Sí, por uno. 1 1 20. 1 1 20, pues. Sí. Sí. Había parte que 30. El 30. El había tren, <ríe> de... uno, Porque a mí me gusta el sí. <risa> Y ahí puso ahí apoyo al televisor. Sí. Ah, oh, no, usted vive en un vagón de tren. No, no, no, en no, la no, casa. Sea. No, no, no, no me parece que me está cargado sí, no, no sí. lo quiero ofender no, no, no, no, no, no lo tome eh, más no, porque el vagón, el vagón de, de tren, tren es más ancho, y, más ancho. Sí. Y, no, y se mueve el vagón de tren sí. ¿Cómo, ¿cómo, mi... haces, ¿cómo te debo poner un kiosco con el tipo corriendo para comprar en cosas? mi casa, no, gracias a no Dios, no se mueve va, no se mueve más o menos porque una vez sí. me acuerdo que el día que entró el colectivo no, eh, justamente en el kiosco yo hice poner una reja uh -huh. por miedo que me robaran sí. y tenía unos cuadritos muy chicos Y no podía sacar las cosas grandes. Todo solo podía vender cosas chicas. <risa> sí. Bananita dolca y nada más. Claro. Bananita dolca y las tenía cosas alfajor. de punta. ¿vio? Sí. Sí. Los alfajores no los podía vender. Las pelotas las vendía pinchadas. Sí. Globo desinflado. Sí. Entonces digo, la voy a sacar. Caramelo de a uno. Le decían dame 10 pesos de caramelo. Dos horas. Uf. Una vez un tipo me quiso dar la mano para felicitar. Y se le quedó adentro. Sí. La mano. Como los monos. No la pudo, porque tenía el puño de no la podía sacar. Y, y sacó claro. la reja. Después me di cuenta que yo le di, el tipo metió la mano, yo le di el vuelto y después no la, <risa> no podía, la, sacar. la podía sacar. <risa> y no quería largar la moneda. No quería tipo. largar la moneda. ¿no? Dos sí, meses lo tuvo. Sí, hasta, el, el hasta que... ¿Y si larga la moneda? Sí. A largó la moneda, sacó y después no se la di la moneda. No. <risa> le decía, metí la mano de nuevo y el tipo no, se fue después de dos meses. Pero un día eh, resulta que se me fue mi novia. Me dice, mira, la verdad, dice, una que ya no te amo, dijo, y se fue. Sí. ¿Y la otra? No, no, ya se había ido. Y entonces yo saqué la cabeza por el agujero de la reja para llamarla. Sí. Le digo... ¿En la desesperación? En la de, no, sí, la sí, desesperación. Confiése, porque, eh, porque yo enamorado. al final comprendí en ese momento que la amaba. Sí. Una desesperación incluso para meter la cabeza. Sí, no por la eso. Pelea. Por ahí la metí. ¿La hizo pasar? Eh, eh, y también. le digo, Amanda, Amanda, ¿no? Y no volvió. ¿Y después no volvió. entró con la cabeza? No, la ahí está. Ah. Después cuando la quise sacar, y sí, todavía no. le grité, no, Amanda, manda pero ya para... <risa> Pa que ayude. Eh, para que ayude Y que tampoco volvió No, no fue solidaria Bueno, me quedé esperando así hasta que vino un tipo sí. eh, Dice Dice anda pasando? Amigo? No, no, me dijo, ¿tienes jabón de tocador? Sí Yo digo, no, pero es inútil, por más que los jabones no sea jabone, no sí. ¿Por qué me lo dice? Bueno, eh, le digo, hágame un favor sí. Le digo, hay un muchacho eh, Que tiene una camioneta dígale que ate una cadena a la reja Uy, pero y el... la saque de acá porque no quiero tener más esta reja porque sí, nomás, eh, estoy perdiendo mucho dinero mucho lo, atamo, lo atamo muchos adentro. clientes estoy perdiendo, Sí entre ellos yo ese y el tipo se fue sí. pero por ahí vieron de la camioneta y ahí a toda la reja la camioneta y ahí le contaba yo que la casa sí se movió porque mm. tiró, tiró, tiró el tipo con la camioneta y la casa se fue ¿Para toda para adelante quedaron las ventanas pegadas al cordón de la vereda. Sí. Que los tipos hacían la cola del colectivo Ay, el, así. El colectivo... El... Sí. Para el costado. La gente. Sí. Pero ganó superficie en su hogar. Sí, sí. sí pero ancho. patio, ah, le quedó no, patio al no, aire libre. No, no, no. quedó, quedó todo todo, Un agujero ahí, ¿no? Sí. Y al final arrancó la reja, pero yo quedé con la cabeza adentro. Me di cuenta que no tenía sentido. ¿Y entonces qué hizo? porque y se compró camisa grande porque sí. era... Sí, con una colilla. No, eh, primero... Eh, gritarle que parara el de la camioneta, porque aprovechó y se fue. Sí, lo llevó, se olvidó. Y yo estaba ahí caminando en calzoncillo también. Sí. sí, sí. Yo le notaba para Pará, algo, pará le gritaba yo que no, que él iba a gritar. Sí. Todo. Y bueno, al estuve unos cuantos días así. Sí. E igual la gente que no se daba cuenta, porque pensaba no. que yo estaba asomado. Fueron hasta, estaban, fueron a buscar un soldador, para, guerrero. Eh, sí, claro. Claro. Sí, sí. O sea, usted eh, no, no se puede salir de contexto Porque sale de su casa, sale del marco de la ventana Y ya genera sospechas, ¿no? Eh, y sí, incluso había gente Porque había, todos esos meses yo fui a lugares Sí, tuvo ahí. que con su vida social Ah, sociales, o sea, lugar eh. Era, Iba por ahí a un asado sí. No me dejaban subir en los colectivos Sí, me acuerdo Y por ello me paraba, así en una esquina Y, y algunos venía Dicían, 43, tras suave Sí. Le digo, no, Porque le había quedado encima el cartel la, de quiosco pegado Claro eh, no eh, digo, digo. La gente no sabía entender no. Le, le digo, no, no estoy atendiendo Bueno, y si tiene un negocio, ¿para qué? ¿Por qué no la atiende? Claro. Ustedes son todos iguales, dicen, hacen guita Y después no atiende más sí. Y una vez se cayó en un pozo y quedó como una alcantarilla Sí, eh, Ahí, por suerte su Fue, fue un pozo grano Dicieron un pozo de estos, digamos Una cámara cética sí. Ajá Y lo estaban haciendo, lo habían dejado al descubierto Y yo pasé y me caí Pero por suerte me sostuvo la reja sí. Pero quedé colegado así sí. Dos días dos días Porque era un lugar, imagínese Un lugar que hay un pozo que Hasta que paró lugar. la lluvia fue más sí. o menos sí. Sí, sí. Yo me eh, Y yo gritaba no eh, Al principio gritaba afuera, ¡Eh! que Me di cuenta que no pasaba nada ya gritaba una vez por hora Cocorrom sí. <risa> Y tanto. colgando las patitas así pasaban los pibes le pegaba una pelota trabada a la reja que ¿no? claro. no, me hacía mucho caso hasta que bueno por ahí viene una señora y me dice yo le voy a mandar a uno de me... la camioneta le mandó otra vez no no me mandó un posero mm. un posero y este agrandaron todos agrandaron la boca del pozo entonces me fui para abajo sí. y ahí me dejaron <risa> para que no estuviera colgando. Después, sí, bueno, las patas. Y... Al final se soltó, vio que lo que es la mala caridad, como se soltó una, sí. una parte de la rejilla que le la cabeza y, y, y, y, y. y así anda, y aquí ando, un poquito el cuello me, me quedó larguito. Sí. Bueno, le queda mal, ¿eh? No me queda mal, no me queda mal. Eh, son tres corbatas las que uso sí. Pero todas en el mismo tono. Este, así que bueno, eso, por eso le digo que yo cuando voy al baño, etcétera. Claro Y la ventana del baño no la modificó No, después me mudé le digo sí. verdad, Después que pasó eso eh, Fui al tipo que me alquilaba y le digo, mire eh, Se la devuelvo No, no, estaba pensando Como se llamaba el tipo ah. eh, Yo no me acuerdo, yo salí de garante pero del, no me... prete. del prete Del prete, le digo, del prete. Mire, del prete. Eh, Lamentablemente me iba a tener que ir Dice, me tiene que pagar todo el contrato Yo le había hecho sí. un contrato por 20 años, <risa> para asegurarme que nadie... Claro, pues le gustó, o sea, la casa le gustó. Le gustó la casa, de entrada que luminosa, que... Sí, claro, la ventana. Eh, este... Y dice, págame los 20 años eh, y ya está, dejó el prestigio. De... Y le pagué, pagué los 20 sí. años. 19 años y medio le pagó. Sí, todavía, porque medio ya había habido. Ya había vivido, eso estaba bien. Y medio qué todavía? va a ser, así es. Y le, le hubiera alcanzado para pagar la fianza del señor que estuvo dos años en la cárcel yo también estuve en la reja sí, sí, pero otra, ¿no? y así, toda mi vida es así ahora, eh, tengo también kiosco pero soy cala, eh, caramelero clandestino como creo que ya le conté en un cine, que no se dieron todavía cuenta que, que yo no pertenezco al staff de carameleros no, yo voy entraron. un ratito más tarde cuando ya entraron los carameleros y entro, tengo un sí. un uniforme que me lo hice precioso, precioso. y entro, despacito Pero ahí la fila menos concurrida. Yo grito menos, ¿no? Menos... <risa> Se, Se vende. Y... Es que es una mafia, ¿eh? <risa> ¿Es una mafia? Yo era sí. de los carreros. Pero, pero usted lleva la, la mercadería de las bananitas dolcas que le quedaron... Me, de... Todo lo que me quedó, los alfajores chatos... Sí. la bananita también estiradas. Sí. Uh -huh. este... Tiene casi el tamaño de una dole. Sí, grande, ¿vio? ¿Y, sale? y cobro, porque se sabe, el caramelero está autorizado sí. a cobrar cualquier precio. Sí, lo que quiera. Lo que quiera. ¿Cuánto sale la? la bananita dolca, por ejemplo? Eh, mil dólares. Sí. ¿Mil dólares? Sí, señor. Pero no se lo paga nadie, escúchame. Sí, está sí, si en el verdad. cine y su novia, medio cariñosa, le dice, no, me compras una bananita dolca, pero, usted no se la va a comprar. Dale, que estoy que... Dale. Y, bueno, mil dólares no, pero le digo por ahí... Bueno, 60 pesos, sí. Y usted sí, para ser grande, agarra, saca los 60 pesos, tome, se quédese con el huevo. Sí, sí es, es caro realmente, para una bananita. Es muy caro, muy caro. Está todo muy caro. El... Yo conocí a uno que es caramelero. Sí. Eh... No, le digo al, al, al, al que diga caramelo. Eh, muchacho que es caramelero, eh, trabajó 6 años de caramelero. Y hoy es uno de los dueños de la Ford. Sí. <risa> viene Henry Ford y, sí. y atrás viene él. Sí. Atrás viene otro que no Viene el de, de, de Microsoft, el eh, dueño sí. de las, de las Ese, cosas así, y Bill. Y eh, tercero viene este muchacho. Sí. Bill Gates y después de viene este dueño. muchacho. Qué impresionante, qué Pero fortuna. Y vendía confitado nada más, ¿no? sí, vendía de sí, todo. Sí. ¿eh? Y ahora, ahora eh, es el cuñado el que... Sí, maneja el negocio. El que maneja el negocio de la, de, el, de la Ford. De la Ford. Sí, sí. Él se ocupa del más importante, que es el, caram sí. el caramelero. Los hijos manejan el de la industria del automóvil. Ahora el caramelero en el no, cine no, ópera, ese soy yo. Sí. Caramelera no mucha guita, la dice. Nada. La fábrica de automóviles está bien que la maneje mi cuñado. Dice, pero esto, es... caramelero en el cine Luxor, no. Es mucha guita sí. y es grande la tentación. Sí. Y están los del noticiero también. Discúlpeme, ¿una bananita puede ser? Eh, sí, sirve así.